...que se vive en el día a día... ...es que vamos a convocarla a Delma Baez, ...que es una vecina de, de ToAy. ...buenas tardes Delma, Juan Pablo Bertolini te saluda... ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien Delma, bien, muchas gracias por hablar un ratito con nosotros... Este, no, ...queríamos saber, Delma, qué es lo que la está llevando... ...qué es lo que te está llevando a, a inaugurar... ...dentro de muy poquito, este, si no entendí mal, en tu propia casa... Un merendero. Sí, sí. sí. Y miren, la, la iniciativa está hace rato Nada más que, bueno, no no se dio, se dio ahora. Eh, creo que hay necesidad por todo, nada más en esta época de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, comen, empecé a comentar a mi hermana, algún algunos de otros vecinos, eh, ahí en Santa Rosa, una agrupación de Villa Alonso, que me va a dar una mano. También está la agrupación Caras Pirineta que también enseguida se acercaron para lo que necesite. De hecho, van a colaborar para, el, para la inauguración el miércoles. Ya me avisaron que van a llevar unas sorpresitas, torta. También una vecina de Tuay ya me avisó que va a donar una torta frita. Eh, nada, la idea es que los chicos puedan pasar una linda tarde, tomar una chocolatada, comer algo, compartir, que se diviertan un poco. Que haya un poco de alegría y, de, y de, también alguna, alguna cosa cultural puede llegar a ocurrir, Delma, de pero también un refuercito alimentario, digamos, ¿no? Exactamente, sí, sí, exactamente. Muy bien, eso es lo, por, es lo por ahora sí, claro, por ahora lo vamos a abrir los miércoles, pero la idea es poder abrirlo eh, dos o tres veces a la semana. Muy bien, muy bien. Es, este, es, ¿Es muy preocupante, Delma, lo que ves en tu barrio? ¿O hay este, necesidades, pero estamos este, un poquito mejor que en otro momento? ¿Vos cómo, cómo lo medís? Sí. Eh, yo creo que estamos un poco mejor, pero necesidad siempre hay. Claro. Necesidad siempre hay, sí, sí. Muy bien. Todavía no alcanza, digamos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, sí. bueno. Y vos vas a estar este, trabajando, ahí vas a recibir ayuda de compañeras, compañeros, algún familiar. Eh, sí, mi hermana, por ejemplo, eh, ella realiza tartas fritas para vender, así que me dijo, Delma, no te hagas problema, yo te doy una mano, te hago un par de de tortas fritas también para llevar. Y algunos, que otro vecino también, y ya le digo la... Agrupación Villa Alonso también me da una mano y la agrupación para Pirineta, también. Muy, bien. Sí. Sí, Muy sí. bien. Delma, la verdad es que nos parece este, sumamente importante este compromiso que, que te nace y que te lleva a involucrarte de esta manera porque vas a estar abriendo tu casa sí. eh, y, y poniendo horas de, de laburo para concretar este, esta ayuda que sabemos que es importantísima en muchos hogares, donde la plata no alcanza, todavía Exacto. falta conseguir alguna changa, algún laburo para, para algunas personas, y esto va a ser muy importante también para, para los niños y niñas que vayan, Delma, que me imagino que también sí. van a estar forjándose algunos recuerdos ahí en, el, en tu patio, por ejemplo. Sí, sí, sí, además he recibido mensajes, por ejemplo, de vecinas ahí del barrio, o sea, de ahí dentro hay que no son del barrio, consultándome si, por ejemplo, podía llevar a los chicos porque como no pertenecían al barrio, y sí, por supuesto, eran todos los chicos que, que quieran asistir invitados. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Delma, eh, ¿cuál es tu ocupación? Ama de casa. Sos ama de casa, muy bien. Sí, sí. ¿Y qué, qué, es lo que, qué es lo que te está generando esta necesidad de relacionarte de esta manera con la sociedad. Digo porque todos vivimos aquí, todas estamos en, en la misma sociedad, pero no se le ocurre a cualquier persona eh, involucrarse, comprometerse y abrir su casa, como te digo, que me parece que es uno de los gestos este, más importantes y que, que hablan de tu compromiso, con el hecho de que las niñas y niños de tu barrio y algunos que no sean de tu barrio este, tengan acceso a una merienda divertida, agradable y muy nutritiva. ¿Cómo es que, que aparece en vos este compromiso, Delma? Eh, Mira, ya te digo, la iniciativa estuvo hace rato. Eh, he visto chicos pobrecitos que por ahí se van siempre a pedir no tener un poquito de leche, no tener un poquito de azúcar... Y no sé, yo digo, estaría bueno, pero bueno, me sentía sola, no, no lo comenté con nadie y quedó ahí en mi cabeza, por así decirlo. Y después le empecé a comentar a mi hermana, eh, ya le digo, la agrupación esta de la conocida, y me dijeron, pero sí, dale para adelante, ayuda, vas a recibir y vas a ver que la misma gente se, se copa, que te van a ayudar, y yo digo, Bueno, le voy a dar para adelante. Muy bien, muy bien. Para... Esto sí, va sí. a estar ocurriendo desde el miércoles primero de septiembre a las cinco y media de la tarde, en la casa 204 del barrio 33. Del, del barrio 33. Delma, para sí. quienes no conocen Toayo, que lo conocen así por arribita nomás, lo ubicás a ver, eh, ¿dónde es el barrio 33? Eh, si van por la avenida Perón, se llega a la IPF. sobre mano izquierda hay dos barrios que son dos manzanas al barrio 32 y el que sigue es el barrio 33. Muy bien. Sobre el pasaje Vendramini. Sobre el pasaje Vendramini para el lado del, del, este, del Como parque yendo industrial. Pa Exactamente, sí, sí. Y del corralón, muy bien. Sí. Delma, la verdad es que es muy interesante y, y bueno, y aplaudible también tu compromiso. ¿Me contás también por qué el, el merendero se va a llamar Angelina? Eh, sí, Angelina es del nombre de mi hija que falleció una semana antes de nacer. Bueno, esto ocurrió hace, hace un tiempo ya. Del mar... Sí, el 3 de julio del 2013. Muy bien, bueno. Sí. Está todavía entonces Angelina dando vueltas en tu sí. casa y bueno, y te lleva de la mano a atenderle a, a la barriguita a algunas y a algunos que van uh -huh. a tener un miércoles muy, pero muy agradable seguramente. Te deseamos sí. lo mejor, Delma, con esta iniciativa. Y esperando también que el, el día de mañana vos vuelvas a tener tu casa para vos nada más y que no haya esta necesidad sí. que, que se ve hoy. ¿Eh? Sí, sí, sí. Definitivamente, gracias, Delma, por este compromiso. Sí. Y estamos a tu disposición. Somos un medio comunitario, así que cuando necesites sí. algo nos podés contactar para ver cómo sí. podemos ayudar. ¿Eh? Bueno, bueno, sí, sí. Sí, ayuda, bueno, ayuda siempre se necesita, ¿no? Tal pero forma. bueno, por ahora para arrancar tenemos, muy pero bien. la ayuda siempre viene bien. Muy bien, muy bien. Eh, no uh -huh. sé si, si querías contarnos eh, algo más, pero lo que, te, lo que te podría preguntar es cuánto ¿Cuántas personitas esperás estar atendiendo y, y cuidando el miércoles, más o menos, y, y más o menos entre 20 y 25 chicos. Ah, bueno. No queremos superar los 30 por el tema del protocolo, ¿no? Que de hecho si se llegamos a superar las, los 30 niños, eh, definitivamente vamos a abrir dos veces a la semana. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Bueno, es un número importante, Delma. Muy, uh -huh. muy importante. Y son entonces varias familias que van a estar teniendo también este, este pequeño beneficio de que este, estas niñas y niños van a recibir un, una merienda súper rica y nutritiva. Uh -huh. Delma, te estamos muy sí. agradecidas, ¿eh? ¿Querés contarnos no, algo por favor, más? Mandar yo un agradecite. saludo. ¿Eh? No, no, no, no, eso. Bueno, bueno. Perfecto. Muchas gracias Delma. De le Deme. agradezco muchísimo a ustedes por comunicarse conmigo. Bueno, bueno, es nuestra tarea ¿Eh? igual. Gracias Delma y, y que tengas buena tarde, que no se que no se te huele nada. No, sí, está <ríe> corriendo viento. <ríe> gracias y que tengas bueno, buena tarde, ¿eh? Ustedes también, muchísimas gracias. Hasta pronto. Delma va, es una vecina de la ciudad de Tuay.